El gobierno anunció que elimina la Agencia Nacional de Discapacidad. Según explicó el jefe de gabinete Manuel Adorni en conferencia de prensa, las funciones del organismo serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Comentarles que la Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Andi se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente. Esto provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, Médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria sin agua, electricidad y mobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes. Habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. Recordemos que existe una causa penal en la que se investiga el posible pedido y cobro de coimas del actual gobierno a laboratorios desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que ahora este gobierno elimina. La investigación se inició tras conocerse los audios en los que el exdirector de la agencia, Diego Espanuolo, hablaba de coimas en dólares en la compra de medicamentos y que se pedía un 3% extra para la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Vamos ahora a Mendoza porque allí una nueva presentación judicial reclama que se declare inconstitucional la ley que avaló el proyecto minero San Jorge. El informe de nuestro compañero Juan Pablo Gallá desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz. Buenos días audiencias del noticiero Farco de todas las radios comunitarias del país. Desde Mendoza les contamos que una nueva herramienta, esta vez una acción de inconstitucionalidad, se ha presentado contra la declaración de impacto ambiental. ...del proyecto Cobre Mendocino San Jorge. Escuchamos a Nora Moyano, una de las firmantes de esta herramienta judicial. que nos explica el fundamento de esta presentación? ¿En qué nos basamos? Primero que nada, en que la Declaración de Impacto Ambiental, como muchos ambientalistas de renombre acá en Mendoza, la cuestionan y la consideran incompleta, condicionada. Entonces, en base a el fundamento central que esta declaración de impacto ambiental que aprobada por esta ley 9684 es incompleta, parcial y condicionada porque prevé que todo lo que debería haber presentado antes de ser votada lo va a hacer después, eh, a futuro cosa que imposible que eso legalmente sea de acuerdo a todo nuestro derecho ambiental y nuestra propia constitución y las leyes que rigen acá en Argentina y en Mendoza es eh, aceptado o rechazar No, que a futuro voy a resolver este problema. Eh, la otra cuestión es que nosotros vemos gravísimo La violación del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, por el cual se garantiza el derecho a un ambiente sano para las actuales y las futuras generaciones. Y eso, lamentablemente, después de ver todas las irregularidades, observaciones y omisiones que tiene ya la ley, a través de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, vemos que lamentablemente se pone en riesgo el recurso hídrico porque piensan instalar a esta mega minera metalífera hidrotóxica en el nacimiento de la cuenca de nuestro río, Mendoza, que es el que nos abastece al oasis norte, a un millón y medio de mendocinos, el agua para consumo, para agricultura, para ganadería, etcétera. Bueno, se pone en riesgo porque como no es clara, no es clara no, directamente ha omitido un montón de aspectos que hacen a una declaración de impacto ambiental. Eh, y no tiene certeza no tiene razonabilidad. Toda ley debe tener, de acuerdo al artículo 28 de la Constitución Nacional, las leyes deben ser razonables. ¿Por qué no es razonable? Porque es Votaron este mamarracho jurídico sin tener la información completa con promesa de las empresas y no garantías reales Mendoza sigue diciendo que el agua no se negocia y no a la megaminería mientras continúan las marchas. una caravana por el valle de Duco en el día de ayer una campe sobre el río Tunuyán que permanece desde la gran marcha realizada los otros días. Y hoy, mientras escuchamos este noticiero, una movilización hasta el Palacio de Justicia de la provincia para apoyar los tres amparos y esta nueva medida ya presentados Desde Mendoza, Hija del Agua, reportó para Farco Radio Comunitaria Cuyum. Vamos ahora a San Juan porque allí el sindicato que agrupa a docentes e investigadores de la universidad pública criticó los recortes en educación que se aprobaron en la ley de presupuesto 2026. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. El presupuesto universitario para el próximo 2026 será el más bajo en dos décadas. Las escuelas técnicas serán las grandes perjudicadas con el presupuesto aprobado en el Congreso. La norma deroga el artículo 52 de la Ley 26058 de Educación Técnica Profesional y por lo tanto elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Acerca de esto, charlamos con Jaime Barcelona, Secretario General de la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan, ADICUS. Lo que nosotros percibimos de la gente a través de los mensajes eh, que van por el gremio o comunicación con distintos miembros de la universidad, eh, de la Comisión Directiva, es preocupación, eh, porque hey, el gobierno no lo único que da son señales ambiguas, deja correr eh, rumores como que va a, ir, va a dar tal aumento de sueldo como ahora, que iban a dar en un 5% y no mandaron el instructivo y así. Entonces hay preocupación porque el docente universitario, el trabajador universitario en general, tiene un... Una, un constante manoseo por parte del gobierno nacional es la forma de trabajar y también es como ellos ven el país esto nosotros estamos ante un gobierno que quiere una economía eh, primarizada exportadora eh, de ciertos commodities o materia prima y donde ellos no les interesa la industria y no tener un proyecto de, indust de industria un país industrializado Tampoco necesitan la ciencia y la técnica. Esto nosotros tenemos que tenerlo eh, en cuenta, que va algo más allá de financiar o no la educación o los sueldos, como decís vos. Va en una situación de que no les interesa financiar la educación porque tampoco les interesa el desarrollo del país. Además, Jaime Barcelona hace una mención especial a los legisladores que acompañaron esta iniciativa. Y mirá, yo creo que acá los senadores, eh, los diputados, eh, deben tienen que acompañar la ley de financiamiento universitario, tienen que acompañar otras cuestiones. Pero si vos votás también que no garantizar el mínimo del presupuesto para educación, ciencia y tecnología, después cómo lo va a hacer a eso. Porque el gobierno va a argumentar después de que en el presupuesto no hay partidas destinadas para eso. Entonces, es una de las excusas que va a tener... Eh, para para no aplicar o no cumplir la ley. reportó por el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque el nadador neuquino Ñaki Basilov ganó el premio para deportes de oro. El informe de nuestro compañero Iván Alday. El neuquino Iñaki Basilov se quedó con el premio para deportes de oro que entrega la página que acompaña a cada uno de los deportistas adaptados en el mundo del deporte. Basilov de 24 años cierra una temporada increíble increíble, destacándose en el Mundial de Singapur con un título mundial en los 200 metros combinados SM7 subcategoría y una medalla de bronce en los 400 libres, su destacada actuación los iba a recibir también el Olimpia de Plata en la categoría Paralímpicos su tercer reconocimiento en esta premiación que días atrás cubrimos en la usina del arte para noticiero nacional de Zarco, la discapacidad de Iñaki se debe a una mielitis transversa que sufrió a los dos años, afectada su musculatura de las piernas principalmente, sin embargo eso no lo detuvo y se convirtió en uno de los deportistas más destacada del Paralímpico en la Argentina sus logros destacados campeón mundial en los 200 metros medaza de bronce en los 400 metros libres, el tercer olimpia de plata en la categoría Paralímpico y ganador del premio para deportes de oro 2025 que entrega la página que maneja Maximiliano Nobili reportó Para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Aldaí, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar En Radio Aicuna de Bernal, escuchamos Informativo Farco.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 Auspicio informativo Farco. Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credit Cop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, bases y condiciones en www.tiendacredicop.com